Vamos para la plaza Juan y de Piante, ¿parece? Por favor, Mauro Monteiro anda por ahí y es nuestra voz y nuestros ojos. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Saludos a Juan y por ahí. Eh, exactamente en la Plaza San Martín, eh, la multisectorial de las organizaciones sociales de la provincia organizó un desayuno popular eh, con la vista puesta en el paro del 24 de enero. Esa es la idea fundamental. Y en este momento se están desarrollando las distintas exposiciones de las personas que conforman parte de estas organizaciones, haciendo mención en cómo les va a afectar eh, la aprobación de la ley ómnibus y también del, del DNU en el caso de que se dé, y también este, respecto al funcionamiento general de estas organizaciones con un gobierno de ultraderecha como el de, el de mi ley. Eh, hay un grupo importante de organizaciones eh, en, la, en la Plaza San Martín, en este momento están sirviendo un mate cocido y también hay tortas fritas y otras, y otras cosas para, para degustar, van a estar un rato más en este lugar. Nosotros hablamos hace un ratito con Jonathan Pérez, que es parte de la dignidad, y justamente hablaba de esta cuestión, eh, que tiene que ver con la unidad que pretende hacer esta multisectorial, no solamente de organizaciones sociales, sino también convocando a la sociedad en general... Y entre otras cosas dijo Jonathan Pérez que espera que el 24 de enero esté por lo menos el 50% del pueblo en la calle reclamando. Bueno, nos estamos reuniendo eh, con la multisectorial y con diferentes organizaciones sociales que, que venimos a demostrar la, la unidad que puede tener el pueblo frente a esta situación que está pasando el país. Eh, creo que, que la unidad de los compañeros, más allá de bajo la bandera que estén, eh, organizados, creo que no que no se va a dejar de luchar. Sea la forma pacífica, sea la forma en las calles, la lucha está presente. Eh, hoy hacen un desayuno, ¿no? Hoy hacemos un desayuno popular acá para los compañeros y también vamos a hacer una especie de asamblea para empezar a conocernos y a, y a planificar, ¿no es cierto?, todo esto para el gran paro del 24. Eh, es, es muy importante la organización que estemos todos en el mismo... El mismo rumbo, por así decirlo Y sabiendo que todos queremos lo mismo Bien, eh, hace un tiempito se armó Una multisectorial eh, Juntado con las otras organizaciones Y también gremios, pero gremios ahí estaban convocando A la sociedad en general ¿También lo están haciendo ustedes? Exactamente, hay que convocar a la sociedad, más que nada a los jóvenes Porque son quienes, creo yo Que dieron vuelta a estas votaciones Justamente fueron los jóvenes por falta de conocimiento El cual eh, Hoy estamos viviendo claramente Y sufriendo lo ...los sectores menos beneficiados de la, de la Argentina, ¿no es cierto? Bien, bien. Eh, ¿Qué va a pasar el 24? ¿Qué creen que va a pasar en la calle el 24 ustedes? Y el 24, eh, más del 50% del, del pueblo creo que va a salir a la calle... ...creo que se va a manifestar, no no no por el hecho de, de, hacer, un, de hacer un reclamo... ...sino que por el hecho de hacer saber que el pueblo está unido. Bien. Y si el pueblo está unido... No a haber gobierno que nos pueda uh -huh. someter y menos eh, estar pasando la, el, el hambre, ¿no es cierto?, que tiene la Argentina hoy. Uh -huh. ¿Ustedes se imaginaban que un gobierno como el de Milley en un mes iba a hacer todo este descalabro que hizo, sobre todo para las clases populares, las clases trabajadoras? Justamente eh, es, es preocupante porque si no está esto de las organizaciones y demás... Eh, ¿Cómo se sostiene? ¿No es cierto? ¿Cómo, cómo sostenes a un barrio que tiene la necesidad de la cual el Estado no llega a diario y son las organizaciones sociales las que absorben todo eso? Sí. Así que, que nada, creo que estaría muy afectado. Respecto social, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, toda la ayuda que le podés dar a un chico que está pasando por una situación, ya sea familiar o cualquier tipo de situación, siempre está el resguardo de un comedor, de un... ...de una olla popular que... ...siempre tienen el apoyo de los vecinos... ...y son los vecinos. Eh, ¿Cómo puede hacer una organización social... ...mantenerse en un contexto de aumentos de precios... ...increíbles, sobre todo en la en los alimentos? Bueno, eso es... Eh, ...creo, como yo digo siempre... ...que todos en conjunto... Y, ...y nada, creo que entre todos... ...luchamos, ¿no es cierto?, para que a cada compañero... ...no le haga falta... ...y, y bueno, a pesar de eso... Es lo que empezamos a hacer el tema de las cooperativas. Las cooperativas creo que son un gran canal para canalizar a todos los compañeros que quieran trabajar y que quieran salir adelante. Entonces es eso, sumar a ese a eso y certificar siempre nuestro trabajo que es nítido, con pruebas, con hechos. Siempre digo que los hechos son los que llevan a todo, porque las palabras se las lleva el viento, como lo de este muchacho que llegó con palabras... Y hechos desastrosos. Eh, ¿Cómo afectó a ustedes el congelamiento del potencial trabajo? Afectar no, sino que dejó sin oportunidad a mucha gente. Porque esto de eh, el hecho de una baja, no es que haya una baja por maleficio, sino que también con una baja viene un alta, una oportunidad nueva de una persona que quiere crecer en otro ámbito, no es cierto más allá del... ...la explotación laboral cotidiana que hay en las calles... Eh, ...que tengan otra salida y que se puedan autogestionar... ...con una cooperativa, con una huerta... ...con, con lo que sea que puedan hacer, ya sea amasando en sus casas. Bien. No, te preguntaba por el congelamiento del precio... ...digo, porque lo congelaron en 87.000 pesos... ...y las cosas aumentaron muchísimo más, ¿eso cómo afectó? Totalmente, eso eso afecta muchísimo, pero bueno... Eh, ...de trabajar siempre tuvimos que tener más de más de un trabajo... ...para sobrevivir y, y bueno... Más en este ámbito, hay que hay que meterle con todo, y quien hace esto lo hace por amor y no por y no por un beneficio social. Gracias. Bueno, eh, Jonathan Pérez, parte de La Dignidad, una de las organizaciones que están aquí en la Plaza San Martín, están haciendo una asamblea en este momento, está participando la CCC, está el, el Partido Comunista, también está desde el PIEE, Eh, vimos a gente también del movimiento Evita, por supuesto, de eh, eh, pueblos originarios en lucha. Eh, también está el, el movimiento Miles de, de Luis de Lía. O sea, hay un grupo importante de estas organizaciones, son parte de esta multisectorial y entre las mociones que se escucharon hace un ratito aquí en esta, en esta asamblea, una de ellas, que es la que me llamó la atención, es la que propone el Partido Comunista que tiene que ver con escrachar a los legisladores pampeanos que voten a favor de la ley ómnibus y del DNU. Veremos qué pasa con eso, pero ese es una de las eh, de las propuestas que se tiraron en este en esta Plaza San Martín, donde se está desarrollando este desayuno popular. Perfecto, Mauro. Buena cobertura ahí. Nos reencontramos. Como no. Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde la Plaza San Martín, donde tiene lugar este desayuno popular, asamblea y llamado a la unidad por parte de las organizaciones populares, nos trae la voz de Jonathan Pérez.